En todos lados el ajuste, hay que armar para rato, ajustades como corresponde, pero hay que armar para rato. Vamos a saludar a Walter Heringer, que es el dueño de la Sala Millennium, en Santa Rosa. Walter, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Bueno, decía que el ajuste está en todos lados, han tenido que restringir la cantidad de funciones este, a partir de, la, de lo cuesta arriba que se hace cualquier cosa hoy en día. Contanos sí, un sí. poco. Sí, sí. En, en... Los cines hay, eh, en, en todo el país, en el primer trimestre, hemos tenido un 20% menos de asistencia que en el, el, el mismo periodo del año pasado, con una oferta similar. Este, enero, por ejemplo, es una temporada alta para el cine. Uh -huh. Y este año, por ejemplo, hemos tenido un 38% menos de asistencia respecto al año anterior. Eh, siempre hablamos de una oferta similar porque son es temporada alta. Este, en este primer trimestre fue, eh, en, en comparaciones, un 20% menos, porque en marzo repuntó un poquito la cantidad de espectadores con los ah, estrenos. Bien, bien. Eh, pero a partir de febrero nosotros empezamos a restringir un poco también la cantidad de funciones de las películas. Las, las películas están por, por un tiempo más limitado en la, en la cartelera de los cines de Santa Rosa, para evitar eh, la, lo, el enorme aumento que tuvimos, por ejemplo, de, de la factura de luz uh -huh. y además de, del resto de los insumos, porque el, el cine no es solamente la, el, la película, sino también eh, la película se recibe por transporte, eh, hay un, un candy con con productos de kiosco, entonces hay una, una serie de de gastos fijos que tiene y de costos que son tremendos. Y la, y la las facturas por supuesto y del gas no quiero ni saberlo, pero bueno pero <ríe> no estamos usando el gas para la calefacción, pero... ¿Y ¿Querés este... contarnos el, la luz cómo te... Bueno, a partir de la decisión del tarifazo del Gobierno Nacional, ¿cómo, claro, cómo, cómo te repercutió en, en concreto? Acá es una es una tarifa enorme, nosotros estamos cerca de los mil pesos uh -huh. eh, de luz, es un, un gasto enorme para nosotros, teniendo en cuenta también que el, el sistema de proyección que tenemos en este momento es uno que estamos... Eh, to todavía nos falta alguna, alguna parte de los equipos, pero... Eh, consume un 70% menos de energía eh, porque no es con con, es con con un sistema de luz láser así que es un, un por por un lado tenemos un gran ahorro de energía que estamos haciendo pero también nos vino una enormidad de luz también pero es la quita de subsidios por ejemplo y, y el aumento de, de lo que fue el, el, el gasto no el, el, en realidad es el eh, es un impuesto que tiene verdad así que este eh, uno pasa a pagar eh, locuras, ¿no? Y, ¿Y, bueno, ¿y la, la boleta anterior, ¿cuánto te había llegado antes? De no, esta... nosotros estábamos pagando la. la eran, qué sé es yo, 300.000 pesos. Claro, el, o sea, el triple, o sea. una cosa así. Claro, le pasó a todo el mundo. ¿eh? Le pasa claro, sobre a, todo a las... comercio, y al comercio o a los clubes claro. que que no el solo que también... sufren el tarifazo que sufre cualquier persona, sino además que se quedan sin el subsidio para esos sectores. Se claro, no, no tiene no tiene más subsidio, pero tampoco tiene la la cuestión de que vos no podés <coughs> aplicar el mismo aumento a la a la entrada de cine, por ejemplo, en el caso nuestro, porque la gente directamente dejaría de venir. Entonces hay que hacer todo un esfuerzo alrededor para evitar el aumento por ahí que que sería conveniente para la pyme y también mantener la planta laboral. Tiene un un montón de cosas alrededor mm -hmm. que suceden que significa un esfuerzo enorme, ¿no? El más esto que yo te estoy contando que, bueno, cuando hay eh, inconvenientes económicos y la gente realmente no tiene plata en el bolsillo, el cine es lo primero que se deja, la salida es lo primero que se deja. Entonces este, ya se, se está notando por supuesto. Lo que nosotros hemos hecho, desde yo te contaba desde el principio del año, es empezar a, a tener por tiempo más limitado en la cantidad de películas, de funciones del cine también durante la semana, Vas a ver que incluso antes había, qué sé una película, te, la tenías una semana en cartelera y ahora está por tiempo limitado, por tres, cuatro días. Eh, y eh, Sábado, domingo y feriados mantenemos habitualmente toda la programación, la cartelera amplia. Nosotros seguimos incluso con el tema de los estrenos en simultáneo mundial, los ciclos, todo eso lo seguimos manteniendo. Lo que estamos tratando de hacer también es es una una serie de bonificaciones y beneficios para la gente que, que, que se empiezan a aplicar también agregados a los que ya tenía el cine también como para incentivar un poco la, la venida pero ya te digo es, es la, la salida al cine es lo primero que se deja cuando cuando hay una situación como esta no vos tenés la, la boleta de luz o venís al cine es así walter eh, armando te habla Armando ¿Cómo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te hago una consulta eh <risa> Y, y en este contexto, ¿cómo cómo ves el el futuro del del cine Millennium en, en Santa Rosa? Digamos, porque Nosotros, además, sí. además se supone que que tenés una planta de personal que también hay hay hay que atender, ¿no? Y que y bueno, y en este contexto también falta la boleta del gas, que también va a venir. Va a venir, va a venir jugosa. La, sí, sí, jugosa, exactamente. Sí, más todos los demás gastos. Más todos los demás, exacto, exacto. Sí, sí porque además, eh, qué sé yo, desde el artículo de limpieza hasta, como les contaba, el traslado de, de encomiendas, es enorme ese gasto. Nosotros, este lo lo que vamos a tratar de mantener todo lo que podamos es la cuestión esta de, de brindarle a la gente el espacio cultural que tenemos hace 29 años en la ciudad. Mm. Hemos pasado por periodos Bravos como el 2001, por ejemplo, pero no es como ahora. Y este y, y, y haremos todo lo posible para continuar, por supuesto, ¿no? Como como en la pandemia no vamos a estar peor, digamos, porque no, no. la pandemia no nos permitía trabajar de ninguna manera. Mientras podamos este tener el cine abierto, vamos a hacer, por supuesto, todo lo posible para brindarle a la ciudad y a la Pampa lo, lo mejor. Digo, hay, hay dos o tres cosas que no se pueden perder de ninguna manera. Uno son los espacios culturales. Más allá de que esto también sea de entretenimiento, es un espacio que sirve también para para para, para la cultura, para el encuentro de la gente, para el encuentro de colectividades. Son espacios que lucharemos para que no se pierdan de ninguna manera. Y aparte son de, de militancia. <risa> Entonces yo digo, son, hemos pasado por periodos muy bravos. Este, si vienen periodos más bravos, bueno, estaremos, este, haremos todo lo posible para continuarlo, por supuesto. Walter, gracias eh, por el bueno, contacto, eh, por supuesto, nosotros, a, a tu disposición para lo que haga falta y si quieres agregar algo más ahora, este, te escuchamos también. Nosotros, este, y otra otra cosa que quería contarles es que hay hay un una hay noticias que no son no son muy reales que tienen mucho que ver con el tema de que el que Todo el pueblo está pagando el cine argentino cuando no es así. No, sí. El Instituto de Cine se autofinancia con uh. la entrada de cine de cada lugar. Vos claro. pagás una entrada de cine y estás aportando a la industria, pero no te sacan de tu bolsillo si vos no querés venir al cine para pagar cine argentino. Es algo que por ahí la gente cree que es así, porque le dicen yo estoy pagando, es nadie está pagando el cine argentino si no viene al cine. Bien. Buenísima la es aclaración autárquico. que venimos por supuesto repitiendo e insistiendo este... Esto es autárquico, se maneja solo, nadie le mete la mano en el bolsillo a nadie mm. es así. Un abrazo grande, gracias Gracias a vos Walter, Walter gracias, Heringer es el dueño de la sala Millennium Y nos confirmaba ahí la decisión de restringir la cantidad de funciones Para este, tratar de gastar un poco menos, porque si no, no se puede